Buenas a todos y todas, comienza el berretín cultural número 36 Nuevamente pasades por agua, buenas noches Pablo Buenas noches Martina, ¿cómo están? Eh, hoy en un día húmedo, los huesos crujen Otra vez con el temita de los huesos que crujen, sí. que delata la edad La edad, <risa> la edad que llega, llega despacio, siempre llegando. llega la edad ¿Qué tendrán para decir gente más? Yo, yo diría que mejor eh, nos ahorremos ese tipo de comentarios porque somos gente joven aún. Eh, estamos en vivo desde el estudio de Radio Nauta FM 106.3, ubicada en el Centro Social y Cultural Olga vázquez que está en la calle. Está en la calle 60, entre 10 y 11, se pueden acercar a comer algo en la cocina. Y, y bueno, y disfrutar de, de las actividades culturales, de los talleres, de, de distintas, digamos... De las bibliotecas. De las bibliotecas. Tengo que venir a buscar unos libros a la biblioteca porque volví a ser más estudiante y que otra cosa. <risa> Justo te comentaba antes, así que voy a ir a hablar ahí con Edu a la biblioteca Westergel. Y bueno, estamos eh, aquí en otro día lluvioso, como ya hemos mencionado. Eh, yo no recordaba, tipo el año pasado, tener tantos programas bajo la lluvia. Eh, sí. Es una característica de este otoño que viene cargado. Y no sé si es el tercero, es el segundo o el tercero bajo la lluvia. No sé, sí. el segundo me parece. Eh, bueno, estamos, como decíamos en Radionauta, les vamos a pasar ahora mismo las vías de comunicación, por caso que nos quieran llamar o lo que sea. Eh, tenemos teléfono de línea para los nostálgicos, 451-6917. También tenemos WhatsApp, que es 221-670-5190, 221-670-5190. Y eh, el correo es radionautafm.com. Eh, ¿Cómo venís? Y bueno, eh, bien, con ganas de... La verdad es que es un día como para estar... Eh, lo voy a decir Escuchando el berretín Escuchando el berretín en la, eh, cama. En la cama Bien, sí, corta algo. la hocha Igual <risa> viste que está hace está pesado Bien platense todo No sí. es que hace frío y decís bueno me tapo Me tomo un whisky para levantar No, es como que está eh, Medio para mirar como llueve por la ventana Y escuchar un poco de música um, Para arrancar El viernes pasado sí. Después de la columna de Ezequiel De cine, que estuvimos hablando del Bafisi hicimos mención de un gran músico de jazz llamado Michel Legrand, y que, después hubo un debate... Todos dijimos quién es, quién es Michel Legrand. No le nosotros, no nosotros en esta mesa redonda del este lado, sino del otro lado, los compañeros que eh, están ahora, de hecho que son Facundo Pérez eh, y Tamara, que está en los controles, que le mandamos un fuerte abrazo, eh, nos dijeron, bueno, che, pero... ¿Quién es Michel Legrán? ¿No, no puedes sí. tipo, tirar un nombre? Dijimos, no, regreso, viene, toca en el Colón. Así que hemos decidido desandar eh, el camino recorrido en esta semana y volver a hablar de Michel Legrán para que clarificar digamos eh, para que todos sepamos, todos y todas sepamos de quién hablamos. Michel Legrán nació en París el 24 de febrero de 1932. Es un compositor y cantante francés, lógicamente, que compuso música de más de 200 películas, fue tres veces ganador del Oscar a la mejor banda de sonido y trabajó con grandes grandes del jazz como Miles Davis, John Coltrane, entre otros. Y eh, bueno, tiene una vastísima carrera, sigue tocando, de hecho va a estar, eh, creo que está esta noche, mira en el Colón, si no me equivoco, nosotros acá, pero bueno, le mandamos un gran abrazo a Michelle, que quizás eh. esté escuchando el berretín antes de salir a tocar, ¿quién el, lo sabe? En ¿Quién lo sabe? Y para no quedarnos solamente en las palabras, vamos a escucharlo un poquito también, ¿no? Bueno. En este caso, eh, París Jazz Piano, que se grabó en 1959, eh, son todas eh, grabó todas canciones eh, vinculadas con París, ¿no? Como bien dice el título, de, de distintas ramas de la música, pero nosotros vamos a escuchar un clásico de Edith Piaf, en verdad, conocido por Edith Piaf, eh, que es Un Lécile de Paris, y eh, el trío que compone esta banda, pues un trío nada más, Eh, bueno, es piano con trabajo y batería, eh, en el piano Michelle Grant. arrancamos con eso.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 Estamos de vuelta, ¿qué te pareció Michel Legrand? La verdad, eh, eh, es como un, como mirar un paisaje, ¿no? Como que te va llevando... Se lleva bien con el clima. Sí, también. El jazz, sí. ¿no? Es como sí, medio con... lluvioso. Y está para, para estar tranqui, sí, leyendo un libro también puede ser. Sí, puede ser. Sí, está lindo. Para, para también estar escuchando el Barretín Cultural, que esta noche se viene con todo. La verdad es que tenemos bastantes cosas. Eh... Tenemos eh, bueno, noticias culturales, vamos a, a tener invitados también a hablar del tema de, de la milonga en la torre. Eh, vamos a hablar un poco de, de distintas movilizaciones que hubo en la ciudad esta semana, que, que son varias, la verdad que esta semana fue bastante movidita, ¿no? Sí, viene movidita la mano en general, ¿no? Sí. Fue como muy muy intenso, son muy intensos estos meses de, de gobierno de Mauricio Macri, también eh, fue una semana particular porque, bueno... Eh, Reapareció también Cristina Fernández de Kirchner, que no es menor. También hubo no como menor. bastante convulsión alrededor de eso. Eh, muchísima gente que reaparece yendo a declarar, ¿no? Como tuvo una cosa que el país está medio prendido fuego. Eh, y nosotros tratando de de organizarnos, bueno, bastante organizados estamos, pero bueno, un poco más eh, ahora volvemos a eso también terminamos de, de nombrar quienes nos van a acompañar hoy, que bueno, obviamente Ana sandy que viene con la columna de la cocina hoy muy particular, me dijeron y eh, la la reaparición estelar de Juan Manuel Lara en la columna de otra ventana, porque hoy Ezequiel está de viaje, le mandamos un fuerte abrazo, entonces, este bueno, va a venir Juan a hablar de una película que vio hace poco, como siempre no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la columna de Juani, pero bueno, sí, como volviendo a, a lo que tirabas recién, eh, hubo un montón de movilizaciones esta semana, un montón de hechos políticos, por decir de alguna manera, de distintos palos, de distintas ramas de la vida eh, que culmina la frutillita del postre eh, con bueno, Mauricio Macri diciendo ayer te la debo, que fue como una cosa que salió por todos lados, pues no se puede creer realmente que un presidente, ya más allá de su ideología política, ¿no? Como bueno, sí. se caen los trabajadores, ya lo sabemos, pero eh, que esa respuesta, ¿no? Eh, parece parece mentira, pero bueno, fue como la la frutilla del postre a una semana de muchos conflictos sociales. Sí, sí a mí me sorprende, bueno, me pasa es que Eh, más allá de la ideología política que tenga cada uno, me sorprende la diferencia que hay en la capacidad de oratoria, ¿no? Eh, si bien eh, la ex presidenta tiene una capacidad de oratoria bastante importante, hay muchísima diferencia entre la oratoria de Macri sí, sí, sí, sí. y el resto de la humanidad. <ríe> y el resto de la humanidad, ¿no? Como sí, sí, que, sí. Que, eh, por favor pongan a, un, a alguien que por lo menos pueda articular un par de, de palabras más, o no tenga tantos fallidos también, porque eh, circulan un montón claro. de fallidos. Sí, sí, también sí. De Terapia para Mauricio. Sí, Yo creo que, viste que está toda esta cuestión como de eh, bueno dar conferencias de prensa, ¿no? Que es como lo que lo marca, la diferencia con Cristina, que ya, bueno, nada actos y, y cadena nacional, ¿no? Era como más su metodología de comunicación, digamos que sin derecho a réplica, ¿no? De otro lado. Eh, Pero, Mauricio, por ahí no tendría que dar conferencias de prensa, sobre todo si tiene esa debilidad que le toquen ciertos temas de los que no puede hablar. Recordemos que María Eugenia Vidal está denunciada penalmente por la muerte de esta trabajadora, Eh, hablamos de la muerte de, de, de una auxiliar docente en la ciudad de Mar del Plata que uh -huh. fue cajero y tenía 40 pesos de su salario porque el Ministerio de Educación le había descontado eh, el, no, más del 90% de su sueldo y se hizo una denuncia penal contra la gobernadora de la provincia y contra Finoquiaro, que es el director de general de Cultura y Educación, o sea que no es que no puede estar al tanto, sino que no quiere hablar de eso, sí. pero no puede responder bajo ningún concepto, sí. te la debo, ¿no? Como sí, si estuviera sí, el... todavía presidiendo el Club Ocas Juniors y le hubieran preguntado sobre, no sé, este el utilero Sí, sí, a mí me que sorprende que... Que bajo la excusa de esta que ya digamos uno no, obviamente no se la come pero o sea no no, no se la cree pero eh, es bajo la, la excusa de estas de este sinceramiento de la economía nos están bajando el salario y digamos la gente la verdad que obviamente no Muchas personas no no, no, pueden, no saben cómo van a hacer para llegar a fin de mes y, y bueno. Sí, hoy leí otra noticia, después tendría que chequear, pero a, aparentemente hay otra chica también que, que se murió eh, de un infarto cuando la echaron del laburo. Eh, hoy lo leí por las redes, por ahí hay que chequear, pero bueno, como que es una, una nueva modalidad de sí. caídos en la lucha, ¿no? Y como bueno. de gente que se desespera ante la situación... Que está atravesando y bueno y, y es terrible no también digo. Y acá nos pasó también con, cuando cambió el, el, en el municipio el, el, el intendente, que murió una persona haciendo cola para cobrar eh, su sueldo eh, que era de trabajar en la municipalidad. Fueron largas colas con mucho calor las que se vieron en la plata cola, Bueno, ahora hay 4 horas de cola para ...la tarifa social de la SUBE... ...bueno, está como complicada la mano... ...quienes estuvieron movilizándose esta semana... Eh, ...fueron los miembros de la comunidad educativa... ...principalmente de la Universidad Nacional de La Plata... ...y el CONICET. Sí, eh, cuento un poco... Eh, el, ...hubo una, en realidad... Eh, hubo una movilización de Conado y Conado Histórica, bueno, la, la, las dos, no hicieron uh -huh. eh, movilización los días 13, 14 y 15 de abril eh, y se llevó adelante un paro nacional de 72 horas. Eh, ustedes se habrán dado cuenta que no mucha gente por ahí no tuvo clases en la, uh -huh. en la universidad y tiene que ver con, con las paritarias docentes, eh, Eh, bueno, las federaciones docentes están reclamando un aumento salarial del 45% eh, cuando lo que se les propuso, si no me equivoco, es 25%, eh, 25 en, dos en dos tramos. Y bueno, se hace complejo cuando tenemos eh, unas subas de, de los servicios de alrededor de 100% o 300% uh -huh. en algunos casos, o la suba de, de, de, de, de la SUBE, que claro. está subiendo. La SUBE-SUBA. Eh, que, que también eh, subió, no sé si alrededor de 150%, digamos, como una locura en la cual, eh, nada, los, los gremios ya... Digamos, los que ya cerraron con algún porcentaje ya se están quedando atrás en, en lo que subieron las cosas. Y los que todavía no cerraron las paritarias están pidiendo algo que tiene sentido, que es no perder eh, la capacidad de... de de económica sí, digamos nada más que no perder la capacidad económica no se está pidiendo y eso siempre se aclara no lo que se, no, claro. no se está pidiendo un aumento de sueldo es claro. una recomposición salarial porque si no lo que estamos haciendo es es una disminución salarial uh -huh. y con qué excusa Encubierta, con ¿no? la excusa del sinceramiento de la, de la economía sí, no atrás de las lamentables declaraciones de Mauricio Macri fueron eh, esto me duele tener que aumentar las tarifas eh, bueno. eso no tiene ningún tipo de contenido político no es un, un gobierno que como decíamos el viernes pasado no está explicando Eh, los aumentos políticamente no no hay fundamentación, no hay nada detrás de los aumentos eh, muy probablemente los servicios sigan fallando como siempre fallaron hay gente que sigue viviendo sin agua gente que sigue digamos se le sigue cortando la luz y mientras tanto paga una fortuna eh, por estos servicios así que así estamos Sí, se está hablando de <coughs> um, um, eh, que el salario bajó alrededor de 45% uh -huh. y bueno, es lo que están pidiendo los gremios, parece que es razonable Eh, sino lo que estamos haciendo ya digo es disminuir nuestro salario y no, y no hay no. estamos yendo para atrás digamos de alguna claro forma estamos yo estuve viendo algunas fotos de pues ya estuve en bellas artes eh, en la página eh, de, de, de mis compañeros y compañeras que se hicieron clases públicas y que había un montón de gente la verdad que está bueno ver que que bueno, que, que en mi caso también nos habían convocado, no es que era un paro que no iban los docentes, sino que nos habían convocado a discutir concretamente esta situación, el rol de los gremios, ¿no? Me parece un, una propuesta interesante eh, generar política donde se está tratando de despolitizar, ¿no? Con la cobertura, el bloqueo mediático, digamos, de, de, de sí. estas medidas y como... Eh, generando poco debate en, en, en la base, en la sociedad bueno, que por lo menos agentes como son los docentes, digamos que cumplen un rol tan importante, estén convocando a debatir y a a darle contenido a esto, ¿no? Es decir, no paramos porque parábamos, porque... Bueno, sí, esa, sí. esa estigmatización que se hizo de los docentes muchísimo tiempo también, y de hecho hoy se volvió a montar una carpa blanca, parece mentira, ¿no? Pero bueno, eh, símbolo sí, sí. de los 90, símbolo de lucha de los docentes de los 90, eh, hoy estamos de nuevo hablando de una carpa blanca, bueno, este un contexto muy complicado también, como venimos diciendo, para los espacios culturales y autogestivos sí. como el Olga Vázquez, que eh, frente a la adversidad se organiza y por eso vamos a contarles un poco que el próximo 20 de abril eh, aquí en el Olga a las 7 de la tarde vamos a hacer un plenario de espacios culturales donde vamos a estar tratando distintos temas eh, principalmente eh, las gestiones con la municipalidad en torno a la ordenanza no y a, a distintas cuestiones eh, que nos están atravesando como esto de los aumentos también que a nosotros también nos llega las clausuras, bueno, venimos hablando de Pura Vida ¿no? de distintas clausuras, todos los fines de semana se clausuran espacios culturales eh, y también el segundo foro regional de espacios autogestivos que bueno, el año pasado se hizo el primer foro regional que fue histórico, es un antecedente sí. único, eh, convocar a todos los espacios culturales de una ciudad como La Plata que tiene muchísimos, alrededor de 100 centros culturales. Y tener un foro de debate político eh, acerca de los ejes transversales de la política cultural en la ciudad. Eh, sí, estamos bueno. en, en un, digamos, como el... Eh... La, la cancha en la que jugamos eh, en, Nosotros en los últimos meses eh, Hemos tenido eh, hemos tenido Noticias de clausuras No sé, un fin de semana Dos clausuras Después el otro fin de semana Otras dos clausuras no, Nos ha pasado eso, digamos eh, Por un lado en lo que es espacios culturales autogestivos y en lo que es la municipalidad como ustedes eh, se habrán enterado en, en lo que es por ejemplo el Ministerio de, de, de Cultura eh, hubo alrededor de 400 empleados eh, que, que le sacaron el trabajo digamos, estamos como... Eh, en ese en ese ámbito si bien nosotros como espacios culturales tenemos algún tipo de independencia de de, auto, de autonomía con respecto al estado lo que nos está pasando es eh, que bueno vienen yo lo veo como aprietes no aprietes de control urbano aprietes de la municipalidad para que dejemos de existir que es algo que, que se desarrolló en capital federal fuertemente que tiene que ver con el control pero más que con el control tiene que ver con eh, con eh, controlar cómo uno se organiza o sea, con que el, el, el Estado controle cómo uno se organiza. Y la organización nuestra la hacemos eh, autogestivamente y todos nosotros decidimos juntos, en asamblea, en formas eh, plenarias, cómo nos organizamos. De, de eso se trata el Olga también. Sí, les comentamos para quienes nos estén escuchando por primera vez o que se enganchan recién en la radio también puede ser o simplemente porque lo comentamos para recordar a las memorias volátiles que eh, el Olga Vázquez forma parte de la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos más conocida como RECA eh, desde comienzos del año pasado con quienes eh, organizamos este foro el primer foro junto a otras coordinadoras de la Ciudad de la Plata como son la UCECA y la, la red, red de, de espacios. espacios culturales eh, estas tres coordinadoras obviamente tienen eh, distintas maneras de llevar adelante la política cultural, distintas maneras de pensar eh, a los actores políticos eh, de, la, de la ciudad de, y de la provincia y del país obviamente, pero eso no quita Eh, la posibilidad de debatir coordinar políticas en conjunto y sobre todo buscar soluciones colectivas a problemas que nos atraviesan a todos eh, sí, por me... eso eh, este segundo foro también será convocado por estas tres coordinadoras eh, que a su vez amplían la invitación a otros espacios culturales que no estén nucleados, no tienen por qué estarlos, e incluso personas, eh, trabajadores y trabajadoras de la cultura que hoy por suerte se encuentran reunidas en, en un gran frente de masas como es el TOC, ¿no? que sí, ya sí, hemos sí. hablado acá, pero bueno, eh, es ese tipo de organizaciones que empiezan a, a demandar eh, no solamente la organización en sí o, o la acción directa, sino también está bueno reivindicar lo interesante de reflexionar sobre las prácticas, de debatir más profundamente, tomarnos el tiempo y pensar estrategias. Por eso este tipo de espacios eh, de discusión y de, de consenso también, eh, a, a partir de los pisos por los cuales podemos laburar sí. juntos y frenar, digo, está claro... Eh, que la otra vereda es el PRO, está claro que la otra vereda es la política de cultura elitista y comercial que tuvo la Ciudad de Buenos Aires todos estos años, de este lado estamos todos nosotros. Sí, sí, estamos coordinando, eso está bueno, la verdad que estamos coordinando con muchísimos espacios de la ciudad y están invitados a, a participar desde personas, trabajadores de la cultura independiente así de a uno o de grupos de espacios culturales, están todos invitados a participar de las coordinadoras, del TOC, me parece que es un buen momento para formarse para formarse y para empezar a, a tener independencia con respecto al Estado porque, digamos, nos parece que no va a haber... Eh, fuertes eh, eh, proyectos de parte del Estado para lo que es la cultura autogestiva sino que va a tener que salir de nosotros nosotros y nosotras, ¿no? Sí, eh, hace un ratito nada más eh, estuvo circulando nuevamente eh, en internet la un nuevo comunicado de Jacarandá un centro cultural amigo de eh, la UCECA que otra vez, digamos, ya es creo es la tercera vez eh, que sucede, que entran a destrozar y robar en el lugar la verdad que es... Eh, Nada, eh, es terrible porque eso es un ataque directo al trabajo cotidiano, al esfuerzo que ponemos muchos militantes que no nos llevamos nada a nuestra casa, sinceramente, digamos, lo hacemos por... Porque es nuestra militancia, digamos Y bueno, nuevamente los compañeros eh, Se encuentran con esta situación En el Olga nos tocó vivirlo hace muy poco También en diciembre eh, Y es desesperante realmente ver que las herramientas De laburo y lo construido con tanto esfuerzo eh, Nada, es destrozado o, o, o robado directamente Nosotros sabemos que eh, eh, Bueno, ya son vecinos De acá a sí, Cerquita sí, sí. eh, Hemos dicho, ya hemos denunciado públicamente Que hay complicidad policial en el barrio Esta es una zona en la cual eh, todo este tipo de ataques tienen que ver con lo que son las fuerzas de seguridad, no es no es no son hechos aislados eh, y bueno, y están todos medio juntos, no digo control urbano, la policía, el Ministerio de Seguridad, agarro, digo, son este se sientan a comer a comer o a no sé, la misma mesa eh, y bueno, eh, nos atacan a, a los espacios que tenemos menos herramientas también me parece para para defendernos porque hay una posición política, ¿no? Nosotros no vamos a poner seguridad privada en nuestros espacios porque tenemos un posicionamiento en relación a eso entonces eh, nos cuidamos con las herramientas que hemos construido eh, que son la organización, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, eh, ellos también están junto a los vecinos del barrio pidiendo que, digamos, in, intentando también, entendiendo que en estos momentos los centros culturales, los espacios culturales van a, van a ser también espacios donde la gente va a poder eh, participar eh, sin tener que una gran cantidad de plata. O sea, también nosotros estamos eh, gestionando, o, o por lo menos eh, haciendo que existan espacios donde uno, eh, si, si le baja el sueldo, puede acceder a, a hacer talleres o a hacer cultura eh, en, por poca plata. Digamos, eso es lo que se está queriendo hacer. Y, y más que nada, porque la intención de los espacios culturales autogestivos no es la de generar dinero no es, no es comercial, sino que tiene una intención cultural. esa es lo, lo que por ahí nos diferencia y a lo que invitamos a, la, a los vecinos y a las vecinas, a todos digamos, invitamos a Eh, desarrollar cultura Más allá de la necesidad de que eso desarrolle, Se desarrolle económicamente O sea, no pasa por ahí sino pasa por De eso se trata también la autogestión de, Del desarrollo de cultura Me parece que, que por ahí va Y a eso apuntamos Y por eso el apoyo también a Jacaranda eh, Que bueno, ya repetimos que es la tercera vez que entran al local Así que bueno, preocupados Muy bien, eh, hemos hecho nuestra columna habitual de noticias. Igual tenemos más para pegarle agarro porque van a venir los amigos y amigas de eh, La Milonga de la Torre que están en un conflicto muy grande con el municipio. Hay otros amigos y amigas que están en el día de hoy y en estos últimos días eh, poniéndole el pecho a las balas. Le mandamos un muy fuerte abrazo desde acá, eh, desde Radio Nauta, desde el programa también y desde nuestros corazones y la mejor de las vibras. Eh, especialmente saludamos a Sofía Urosevic, que hoy nuevamente no nos puede acompañar, pero que, bueno, está siempre presente abrazo, también. Sí. Eh, te cuento que San Cristóforo, ¿te suena algún lado? A mí me suena mucho porque es un disco que, que escuché mucho y me gusta. Muy me bien. gusta me gusta particularmente así San es como Cristóforo es el segundo álbum en vivo de Spinetta y los socios del desierto es un disco eléctrico el otro disco en vivo que tienen es Estrelicia que es el acústico de MTV eh, fue grabado el 20, 21 y 22 de agosto de 1998 en la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza eh, lo traemos esta colación porque vamos a escuchar el tema que abre el disco con eh, de esta banda que era un trío en verdad eh, con Daniel Wirtz en batería, Marcelo Torres en bajo y El Flaco en guitarra y voz le dedicamos esta canción a todos nuestros compañeros y compañeras de Lolga y de alrededores que están poniéndole el cuerpo a todo esto y se llama Estás Acá 106.3 twitter radio nauta fm facebook radio nauta la cátedra libre virginia bolten te invita a conocer y compartir con jules falquet en la plata feminista francesa lesbiana socióloga rebelde disidente disidente Sábado 16 de abril a las 17 horas Mateada Feminista en el Centro Social, Cultural y Político Olga vázquez Calle 60, número 772 Miércoles 4 de mayo, charla debate Miradas feministas sobre la mundialización neoliberal y las resistencias posibles Convoca Cátedra Libre Virginia Bolten Itinerante, feminista y colectiva Búscanos en el Facebook Jules en Argentina Cátedra Libre Virginia Bolten cada vez más libre y menos cátedra cocina lo de Olga comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más, hace tu pedido 453 47 76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 Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar de Medios Alternativos En el aire, FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata, transmite radio nauta FM 1063 En Radio Nauta está sucediendo El barretín cultural Pancita llena, corazón contento Recetas para hacer en casa Continuamos con el berretín cultural, dos horas de Olga Vázquez, son las ocho y media de la noche en la Ciudad La Plata y esperemos que en el resto de los lugares y no haya habido una especie de colapso del espacio-tiempo, cosa que sería tu tema. ¿No? Eh, si sucediera. sería Yo podría eh, bersear algo por ahí. Bueno. <risa> bersear, bersear. Estamos en vivo desde radio nauta FM, cuyo teléfono es 451-6917 y el WhatsApp es 221-670-5190. Anda todo, andan las redes, internet todo, pese al temporal y la lluvia, eh, funciona todo, por suerte, y... Recomendamos nuevamente, uno, alcoolizarse como siempre en este programa, ahí se está destapando una cerveza del otro Muy lado, bien. porque nuestro productor es una persona que está en tema siempre. Y también recomendamos no dormir solo, ni sola hoy, no. ¿no? que hay mucho clima de, de compañía, se puede dormir de a mucha gente también, no también, necesariamente sí. a dos, tres, cuatro sí. días está bueno y, sí. y, y sí, eh, si la cama es grande y el corazón mejor por el, el frío Anita está hablando sin que la claro. presentemos vamos a presentar a Anita por favor no puede, esperar, por tema, no puede perdón. esperar nos <risa> acompaña bueno. en la mesa Ana Sandy buenas noches Anita, se están encendiendo los ojos acá en la mesa. ¿cómo andan? te convoca el tema de dormir yo por ejemplo me estoy refiriendo a que por ejemplo, yo tengo dos gatas no ah, claro. entonces vamos a hacer tres esta noche no uh hay -huh. otra vuelta digo no estoy hablando de humanos no, no, no, específicamente Ceres, humanos. Seres. Podemos dormir. No vamos a hablar de una almohada porque sería muy triste. <risa> claro, no. Armuada no vale y estamos hablando de, de personas o de animales o, o esas variantes. Eh, así que bueno, eso. Pese a que está pesado también, para sí. mucho abrazo, no da, pero bueno. Un sí, rato no sé Sí. Yo acabo que prender el aire acondicionado Acá ejemplo. el señor Facundo Pérez Gran productor, nos prendió el aire acondicionado Ahí viene sí, El rutin está muy intenso Este viernes, está muy intenso Eso porque All entra fire. al estudio a traer cerveza Es, es increíble esto Yo está creo que muy... somos la envidia de muchos otros programas de Radio Nauta Que no tienen el lujo este Tener esta producción no, sí, sí, yo. No. Maravilloso Bueno, la hemos presentado sí, la Anita. a Anita Sí, la presentamos a Anita Que hace la columna de la cocina no así es En nombre de la cocina de la Olga De la cocina de la Olga Y de la Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca eh, acá ¿Ya arrancó la, la cocina? La, el... en, la mayo. En, en mayo, mayo cierto. Ahí va. Vamos a hacer dos este año Una que arrancan en mayo y termina en agosto Y otra que arranca en agosto y termina en noviembre Agosto més de la Pachamama, por eso los uno, los dos, porque hay una clase en claro. el medio... En el medio se van a juntar Sorpresa. con dos grupos. ¿Ah? Sí, ah, algo así. ojo, ojo. De Belé, algo que no, pero bueno. Estás haciendo un adelanto exclusivo para el Perdón, retín. Perdón, pero Como debe de ser. Dicen que, que está rondando en la cocina el wichi, que se está haciendo, no sé si un, un guiso, unas lentejas. No Tomó no sé. por sí mismo el wok. ¡Ay, qué bueno! Está sarteneándose. No, perdón, Ewechi es un gran cocinero. Se está sarteneando. Qué grande. Unos gnocchi sart sarteneados. Me sí. encanta. Va a ser un quinto de lentejas. Ah. Acá, ¿Para ¿sí? hoy? Sí. Ojo. Junto Ojo. con la biblioteca está. popular. Ojo que quizás haya que salir de casa. Y sí, obvio. Aparte que salir siempre es bueno. Con siempre, Aparte siempre qué se puede rico. volver. Y aparte hoy toca Lucas, Lucas Sánchez, nuestro gran compañero, sí. con artistas invitadis. Así que... Es un niño una niña ocasión para venir a Lolga. Bueno, muy bien. Por más que por ahí llueva, acá está techado, hay hay calor. Y bueno, está bien. Cada ustedes pueden venir a, a, a ver eh, si se pueden encontrar con alguien para no ir a dormir solas. Epa. O solas. <risa> Solis. Solis. Pero bueno, ¿qué claro, tenemos? Claro, estamos para... hablando de un día de lluvia, de qué pasa con los, con los cuerpos más pegajosos. <risa> estamos vosotros. Noto ahí cierta letra de alguien, sí. de alguien que te dijo, encará, que por acá, los a la encará por acá, encará por acá, encará por acá que va como loco Es o sea, el DT, el DT. DT. De esto, Tremendo, DT. bueno, a ver, que, desarrolle bueno, Sandy una, Arrancamos, ¿no? ¿Estamos? Listo Tenemos una receta que es de Perú, Bien. que se comparte también con Chile, pero parece que originariamente es de Perú Y se llama picarones Y ahí viene. Y ahí viene, porque se sirve, es una especie de buñuelo adaptado uh -huh. con ingredientes típicos de, de la zona de, de Perú y se sirve con un almíbar, ¿no? Bien. Entonces es como un buñuelo calentito que se lo, se lo baña todo en almíbar de canela y, canela y anís. Entonces es eso, ¿no? Como un plato ahí medio calentito que están todos los, los picarones pegaditos y me interesa ideal, el punto ideal para un día como hoy digamos. de eh, el almíbar de canela de anís porque a mí el almíbar así como dicho almíbar no me gusta en general porque no me gustan los porque no es que el almíbar hay un genérico Tiene ingredientes, se hace almíbar de algo, ¿no? como que Hay, hay un genérico. Claro, bueno, el almíbar. genérico, almíbar genérico, no me gusta a mí. Agua y azúcar, claro, claro, claro. agua y azúcar y me hace acordar de dulce de leche que tampoco me gusta. Ah, ya, no. ese tipo de Declaraciones. cosas. <risa> Declaraciones. confesiones. Ay, eh, dulce de leche para mí es como No, odio dulce de leche y me gusta que sea de canela de anís. ¿Cómo se hace el almíbar sí. de canela de anís? Me encanta. Mira, el, el almíbar genérico, como vos decís, es parte iguales de agua y azúcar. Bien. ¿Sí? ¿Sí? y no, lo que haces es poder lo que come lo las cucarachas claro, vieron a hombres no. de negro ah. no, no, por eso Par, no entendí el chiste es... y me pareció rico ¿partes iguales significa, por ejemplo? ¿cómo no viste hombres de negro? Anita, me desmayo no, no, vamos no, no, al capítulo de películas que no vi porque no, me tiran no. por el balcón de rey chicos, no. urgente, otra ventana, por favor aprieta el botón de emergencia, no. otra ventana hombre de negro el próximo miércoles bueno Pero ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. Eh, partes Para iguales, no explicar... Eh, partes ah, partes iguales sería como una tacita de azúcar, una tacita de agua, ¿sí? Sí. Ah, y ahí sale el almíbar. Y se calienta. Un asco. No. Y, y el almíbar de... de no sé. De durazno. De, de, de canela, de, por ejemplo. Tengo un amigo que hace almíbar de... Duraznos en almíbar, debe ser. No, no, no, no. porque Perdón. con mermelada se hace. Hay gente claro. que usa la mermelada de durazno y hace una almíbar. Para las tortas, típica. Ay, típica. qué rico. Típica. Una carta jugada a menudo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, la almíbar lo que haces es, es eh, aromatizarlo saborizarlo, digamos. Vos en el mismo momento que pones el azúcar y el agua, le agregás la canela y el anís. Ay, unas va. estrellitas de anís, unas ramitas de canela y después sale el almíbar con ese gusto, digamos. Sí. Y bueno, el picarón, como decíamos, es un buñuelo, eh, es una especie de buñuelo que se hace con eh, zapallo y batata, o camote, como le dicen. ¡Ay, qué rico! Por aquellos lares. Entonces lo que hacemos es servir medio kilo de cada una de esas verduras en 2 litros de agua. ¿sí? Ese va a ser el contenido líquido de la masa. Después lo que hacemos es pesar un kilo de harina y 50 gramos de levadura. En la medida que estamos hirviendo el zapallo con la batata, con ¡ay, entra el señor Germán! Un genio, perdón, perdón la interrupción, pero unas presencias ahí acá, genial. Bueno, entonces, en la medida que se va hirviendo eh, la batata y el zapallo con canela y anís en 2 litros de agua, vamos a poner a fermentar la levadura, ¿sí? La levadura es una bacteria, un ser vivo, que la activamos poniéndole un poquito de azúcar, un poquito de harina y agua calentita. Que en no se pase bol. la temperatura porque se muere sino la levadura y no funciona, digamos, no... No entra en acción. No tiene que estar hirviendo, sino caliente. No claro, nada no menos de 60 grados. Entonces, mientras se está hirviendo las verduras, vamos a poner a, a activar la levadura. No, se está hirviendo las verduras, ponemos a activar la levadura. sí, sí. Entonces, después retiramos del fuego una vez que ya se, se ablandaron las verduras, la retiramos del fuego y lo hacemos un puré. Sí. Ahí lo mismo, esperamos a que llegue una temperatura que no mate a la levadura. Entonces... Teníamos el fermento por un lado, esperamos a que enfríe el puré y luego la harina. Lo que hacemos es mezclar el fermento con el puré, cuando esté a una temperatura considerable, y después le agregamos eh, la harina. ¿Sí? Ajá, y, y revolvés. Eso, claro, ahí haces una masa. Eso lo dejamos un largo rato que siga fermentando, que siga elevando la masa. Pero sin fuego ya. No, no, claro, sí. Perfecto, o sea, el fuego se apaga cuando terminamos el puré. Ajá. Uh -huh. Entonces, mientras dejamos levar la masa, podemos hacer el almíbar, que pueden ser 300 gramos de azúcar por 300 de agua. En realidad, lo que se suele hacer es que el agua cubra el azúcar, ¿no? Y le ponemos lo que decíamos, eh, canela y anís. Entonces, último paso, ¿cuál sería? Ponemos a calentar el aceite con la masa ya elevada, con el almíbar ya hecho, ¿sí? Hay que ir mirándolo, que no se nos pase. Si lo apagamos, eh, se puede cristalizar el azúcar, digamos, de un, una manera control de la vuelta la de York, claro. esa es Hay a ciertas eh, yo tengo este este concepto que voy a desarrollar como ciertas <risas> recetas que no se pueden hacer Mirando series, o poniéndote claro. las uñas, ¿viste? que como que hay cosas que vos el Exacto, puchero lo sí. ponés a hervir y no pasa nada, ¿viste? Te sí. podés colgar ahí. Hay cosas que atenta, atenta, atenta, atenta, mirando todo el tiempo. El claro. anívar, por ejemplo, es ese. O haciendo como decís, bueno, si no lo hago con batidor y con un tenedor capaz, porque eso pasa más que nada en el mundo de, de la pastelería, ¿no? O cuando tenemos la comida salada, como dice Martu, tiene como más libertad. Claro. Dice, una pizca de sal es a consideración. Claro. Ahora, si vos tenés una receta, no sé, un bizcochuelo y vos decís, bueno, me voy a ponerle 80 gramos de azúcar, le pongo una pizca de azúcar, no. No, no, no. no, no, no. Va a salir. Se puede decir que, por ejemplo, son que son escuelas no distintas. Libertad, Se puede decir <risa> que si uno está bajo efectos de de, de faso, por ejemplo, es más fácil ah. hacer eh, comida salada, salada que dulce. Sí. Sí, igual hay que tirarse a lo dulce porque <risa> es mejor para la gula. Claro, Hay gente muy capaz de cocinar fumada, muy capaz, eh, yo conozco varias personas y que la rompen, digamos, pero bueno. Sí, no bueno, importa, ¿Qué, eh, cada uno, queda claro, cada uno que ¿Puede consume. Ser, puede ser un gran después? acto, puede ser la perfición, claro. ¿no? cada uno maneja no ahí el grado. Entonces, bueno, estábamos con estos picarones. Sí. Además, los picarones son una receta ideal para un día como hoy, ¿no? Estamos como sí, haciendo sí, estamos las recetas según picarones. el... El picarón. ¿El picarón? Y la picarona. No, no básicamente no. Es una masa parecida a un bañero, calentita y rica para el mate. Muy bien, muy bien. Y entonces estábamos... Ah, no, yo ya no recuerdo bien dónde estábamos, pero estábamos eh, eh, revolviendo todo esto en la olla claro. y sí, después... Teníamos la masa levando, ¿no? Sí si la dejamos cerca de algún lugar calentito, ahora que viene el invierno por ahí prendemos un calefactor o hay un horno prendido, lo dejamos cerca. Mientras hacemos el almiga y ponemos a eh, calentar aceite. Cuando está bien caliente el aceite, lo que hacemos es armar eh, podemos armar como una bolita y en el medio le hacemos un agujero. Para sí. eso nos ponemos un poquito de harina en el dedo porque esta masa sí, es no medio pega. es medio como otra vez digo, ¿no? como la de pizza porque es la que conocemos que mucha gente suele hacer pizza como un cierto pegote, no no llevemos la masa a un punto más seco porque van a salir una piedra los picarones. Entonces, la levadura activa de la masa bien levada lo que hace en un aceite caliente que está más enseguida infle. ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para que tome la forma de rosquita es tener a, a mano un escarra diente, o mejor uno de esos palillos largos. Sí. Entonces cuando tiramos el, el anillito este, que puede ser que se pegue porque el impacto así del aceite caliente a veces achicharra un poco, <risa> le damos con el paldito de madera en el medio. En el medio. Bien. Haciendo circulito, ¿no? Muy bien. Una vez eh, freído. Matricidad fina se necesita ahí. Sí fina. Por eso, aceite caliente, ¿viste? Cuando sí, no es de para lo... cualquiera. No, no, Hay no, no, que sí. tener, claro, cierto respeto, es ¿no? Es un tema serio. entre <risa> los filos, los, las temperaturas. Espero que ma mi mamá está escuchando una vez más. Sí. Laura, vamos a comer picarones un día de estos son unos buenos no martes. nada <risa> todavía. Nada, nada, nada, nada. nada. Tremendo. Pero bueno. día Yo tenemos. recuerdo una promesa de sí, que sí, iba sí. a cocinar. Sí, no sé. Bueno. Igual con esta lluvia pareciera que ha cocinado mucho, pero no. No. no, debe ser otra persona la que está causando el terror climático. Tenemos que poner un día e ir, ir a comer y punto, y ya está. De una, <risa> sí. Le pasamos las recetas que venimos diciendo. Vale, vale, ya las escuchas. Ahora tiene así gas, que... así que no tiene ah, Bien, bien. Buenísimo. La gente, viste, volvió la época que la gente se queda sin gas, se queda sin luz, vuelve la luz, sí, sí. vuelve el cable, se fue el internet, viste. Sí, sí. O sea, o sea, no son comentarios vienen. muy, muy escuchados, digamos. Volvió el gas. Los o sea, servicios van y vienen. Claro. Ahí vienen son claro. cosas que se puede como la birra, el, la birra el dinero bien, el dinero va <risa> bien, los servicios van bien bueno, entonces estamos en el, los momentos culminantes de los picarones culminante hacemos el agujerito el en agujerito. el medio y lo removemos con el palito sí. y bueno, entonces lo que podemos tener es un, como un tupper con unas servilletas para que escurra un poquito más el aceite y lo vamos tirando ahí después la porción se sirve poniendo los picarones y arriba le tiramos todo ese almíbar de canela y anís muy uh -huh. bien Y es como que otro día podemos mostrar la receta las sopaipillas sopaipillas <risa> me salió porque sopa y pillas, no sólo hicimos sopaipillas pero bueno chile eh, pasadas no sopaipillas sopa pasadas es una es parecida lo podemos traer el otro día pero es esto no pasado por almíbar digamos que quede bien humectado en elmíba y cómo queda durito o blandito blandito medio crocante por fuera pero blandito por dentro como un pare un puñolito ¡Ay, qué rico! Ideal. Bueno, bueno, acá se están riendo mucho, parece que... No sé qué pasó con los picarones, pero... No, los picarones sí. podemos decir que es un postre de la cocina de Lola. Digamos, Ay, y bien. hoy que, que toca Lucas y amigos, y amigas, ¿no? Eh, podemos venir a degustar estos picarones. Hola, ¿se puede pedir hoy? ¿Sí, sí, sí, sí. Ah, joya, me va a pedir unos ahora. Buenísimo. Ahí para, para la virga, con la virga el... como... No sé bien, sea. yo creo que... Con la vida todo, ¿no? <risa> Con la vida nos llevamos todos bien. Bueno, bueno. Eh, vamos cerrando, si te parece, la columna de la cocina de Gloria. Le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras sí. que están en este momento cocinando, precisamente acá abajo de... ¿Cómo? Sí, no, son eh, están Maru, Moni, Nombrala, sí, José y Nico. Bien, bien, un Perfecto. abrazo a todos abrazo un abrazo para todos, está el wichi también el wichi, no y está Tincho que se pidió reemplazo pero ya había gimnasio así que bueno bien está muy bien eso. Ayer, <risas> ayer hicieron un budín de pan eh, muy rico, la verdad, riquísimo hoy sigue el budín de pan también como postre con abundante dulce de leche así que, nada, las, las esperamos, bueno, las esperamos acá. bueno, para cerrar la columna de Anita vamos a escuchar una linda canción y volvemos a invitarles a que vengan hoy a escuchar a Lucas A comer guiso y de postre de picarones Nos vamos bailando un poquito De salsa, escuchamos a Cheo Feliciano Salí porque salí, muchas gracias Anita, un abrazo grande, adiós Nada de mí Otra vez Voy pasando por ahí donde voy Procurando Sin hallar Puede ser Que te vuelva yo a encontrar Otra vez Por aquello de soñar Echaré ilusiones A volar Amaré todo cuanto pueda amar y dejar en el olvido cuanto yo deba olvidar para ti ni siquiera yo tendré ni quizás la limosna de un mirar fue mejor sentar en el ayer tu legal amor prohibido que jamás debió de ser otra vez Voy pasando por ahí Otra vez Con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí Oh, otra vez Voy pasando por ahí Otra vez Con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué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 No mamá, en esta quédate afuera salí Llegué porque llegué, y salí porque salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Ahora todo es diferente, la cosa no es como era Voy solito, voy contento, ahora me la gozo entera y Llegué porque llegué Esto está cambiando la escena, negro la llave bajo el telón, mira y comienza otra novela. Dime por qué llegué, quizá le cuando llegue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 Eh, desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez eh, En calle 60 entre 10 y 11 sí, Repetimos el teléfono Es 451-6917 Y el Whatsapp es 221-670-5190 ¿Llegó algún Whatsapp? ¿Llegó o no? ¿Algún Whatsapp? No, nada, no nos han mandado sí, nada. Sí, mandennos algo para ver si funciona, No sabemos ni si estamos transmitiendo o no, ¿Cómo, ¿cómo chequeamos? Bueno, igual podemos chequear porque en la cocina de Olga se escucha. Se está escuchando. Eh, se sí. está escuchando. Eh, estuvieron bailando ahí recién un poquito con yo, Feliciano, esperamos que en las casas también lo hayan hecho. Este momento eh, es el nuestro habitual episodio. Homenaje a diferentes referentes Por rima Un poco diferentes referentes sí. eh, De la cultura, la lucha popular Etcétera, etcétera las Revoluciones, en este caso eh, Nuestro querido productor Facundo Pérez Ha preparado un hermoso homenaje eh, A Emiliano Zapata Que vamos a escuchar a continuación Y después vamos a tener un poquito de música Momento de relajarse y oír Música ...y guitarra en la mano, voy a cantar el corrido... ...de un general afamado por todos muy conocidos... Momento de homenaje aquí, en el Berretín Cultural... ...y como el Berretín Cultural es el programa del Centro Social, Cultural y Político Olga vázquez ...y el Centro Social, Político y Cultural Olga vázquez ...se encuentra en la historia y la tradición de lucha también de los pueblos latinoamericanos... ...en el día de hoy nos toca homenajear, nada más ni nada menos... ...que a Emiliano Zapata Salazar... ...Emiliano Zapata... ...nacido en Morelos el 8 de agosto de 1879... ...fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes sin duda... ...de la Revolución Mexicana de principios del siglo 20 ...junto a Pancho Villa y un símbolo de la resistencia campesina en México y en todo el mundo. Como parte del movimiento revolucionario, él estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y también se lo conoció como el Caudillo del Sur. Imposible no recordar esa impronta de Emiliano Zapata y esos bigotes característicos. Ideólogo y también impulsor de luchas sociales, pero sobre todo... ...de la demanda por la reforma agraria en el México de las dos primeras décadas del siglo XX. También la justicia social, la libertad y la igualdad aparecían adentro de sus reclamas. Supo armar un ejército de campesinos e indígenas que le puso el pecho... ...que le puso la lucha directa al gobierno mexicano de ese momento en el cual se conocía que los campesinos tenían muy poco lugar historia mexicana. Lo cierto es que Emiliano Zapata fundó ese ejército, dio lucha con ese ejército y llegó a constituirse, sin dudas, en un peligro muy pero muy grande para los poderes de esa época. Se podría hablar de muchas cosas de Emiliano Zapata, hay que poder tomarlo en la magnitud, en la dimensión de la época en la cual Zapata llegó adelante su lucha. Quizás muchos los recordamos o empezamos a interiorizarnos en Zapata a partir de lo que fue la irrupción en 1994 del ejército zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el subcomandante Marcos. El término zapatista justamente viene por la herencia de lucha dejada por Emiliano Zapata, ...a los pueblos de América. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos... ...siguen sin memoria para los indígenas... ...y porque los ricos hacendados con otros nombres... ...siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó... ...ahora los gobiernos hacen leyes... ...para legitimar el robo de tierras. Como entonces... ...los que se niegan a aceptar las injusticias... ...son perseguidos, encarcelados muertos pero como entonces mi general hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad por eso le escribo a usted don Emiliano para que sepa usted que aquí estamos aquí seguimos hay versiones encontradas acerca de la muerte de Zapata que termina siendo una traición que le juegan las cúpulas militares de aquel entonces en una cita en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con las fuerzas en las afueras de la hacienda y se acercó a la misma, acompañado solamente por una escolta de 100 hombres, por un ejército de 100 hombres. Al cruzar, la entrada se lo tumbó. son un clarinete y las balas comenzaron a caer sobre Zapata que sacó su revólver e intentó defenderse pero ya era tarde ante todo esto hay muchísimas versiones encontradas hay quienes dicen que en realidad no era Zapata sino un doble de Zapata los campesinos sobre todo y los indígenas les costó muchísimo entender que quien se había escapado de la muerte en tantas oportunidades había caído en un engaño de tal magnitud lo cierto es que Se cuestionaba el lunar del cadáver, se cuestionaba el color de su piel. Incluso se dice que Zapata mandó a su lugarteniente, con el cual compartía un parecido más que sorprendente. Pero no. Algunas leyendas también afirman que se había ido al lejano oriente, donde un compadre árabe le había ofrecido protección. Según esa leyenda, Zapata se embarcó en Acapulco para irse hasta Arabia. Otros aseguraban que las noches de luna se lo podía ver cabalgando cerca del sitio de su nacimiento. Algunos también ubicaron allí, décadas después, a un anciano encerrado en una casa. Se aseguraba que era Zapata. Incluso hay decenas de corridos mexicanos, esta tradición musical mexicana que cuenta la historia y la leyenda de Emiliano Zapata de un general afamado por todos muy conocidos Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Nene Cuirco En 1911 En palabras de otro gran Latinoamericano, Eduardo Galeano, quien hace un año, dejó también este mundo Para vayas a saber uno encontrarse dónde, quizás encontrarse con Emiliano Zapata Galeano lo describió de este modo Nació jinete, arriero y domador Cabalgó deslizándose, navegando a caballo a las praderas Cuidadoso de no importunar el hondo sueño de la tierra Emiliano Zapata es hombre de silencios Él dice callando los campesinos de su aldea, de casitas de adobe y palmas salpicadas en la colina, han hecho jefe a Emiliano Zapata. Lo cierto es que hoy reivindicamos aquí la figura de Zapata Emiliano Zapata, líder de ejércitos de hombres libres y mujeres libres. La consigna de Zapata hasta el día de hoy se sigue proclamando y si bien cada vez pareciera alejarse más, hay todavía quienes creemos que es posible. La consigna, inmortalizada, dice tierra y libertad. Eh. sueño en la distancia es realidad Se palpita que es el mismo que nos quiere matar Yo sé por qué luchar porque qué trabaja y no escuchar Hay cuentas muy grandes El resto es solo hambre Disparo con el lápiz, no puedo dormir Mucho tiempo se pierde sin pensar Nuestra sangre que ahora es fría debería despertar La historia de is yes, a que sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. ciudad de la plata transmite radionauta fm 1063 radionauta.com.ar en radionauta está sucediendo el berretín cultural Continuamos con el Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez acabamos de escuchar un hermoso homenaje a Emiliano Zapata que preparó nuestro productor Facundo Pérez, a quien le agradecemos mucho siempre el amor y el cariño que le pone a este programa y la inteligencia también, ¿por qué no? Eh, y habilidades radiales. Eh, nos están escuchando a full en el Olga mientras se prepara Lucas Sánchez para tocar esta noche, mientras eh, la gente acompaña a la velada con un guiso riquísimo que está haciendo gente amiga aquí en la cocina del Olga y un vino, ¿no? Y vino. unos picarones. Y picarones de postre, como bien ya estuvimos charlando bastante del tema. La música de Twin Peaks da comienzo generalmente en este programa. A la columna de Otra Ventana, Encuentro Cinematográfico, que hoy se reencuentra con un gran amigo de la casa, que es Juan Manuel Lara. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás, Juan? Oh, y... bien. muy bien. Recién, recién llegado, bien. recién llegado de La Infeliz. Sí, quizás eh, sea la columna con más kilómetros del año hasta claro, ahora. Claro, recorridos. ¿no? Sí, sí, S comillas. Derecho, tomé carrera y llegué acá. Bien, Ay, qué bien. Sí, ¿en sí, qué sí, viniste? Sí, sí. Vine en auto. Ah, bien. Bajo una Intensa lluvia sobrina. torrencial. ¿Y sí, te bajaste acá? Y me bajé acá. ¿Viniste con el bolso todo? Sí, tengo sí, mi bueno, bolsito acá. Está con, eh, cosas. con cosas. Y bueno, el, durante el viaje estaba anotando algunas cosas Fuiste para leyendo, venir acá. Fuiste leyendo, porque la columna de Juani tiene eso de lo espontáneo que tanto nos gusta. Es sí, habitualmente sí. muy... En las antípodas de Ezequiel, ¿no? y por eso también sí, muy polémico bueno. también, ¿no? Polémico, no? polémico. Bueno, pero antes de entrarle a, a tu columna, que es una cosa de locos, ¿cómo anduviste, Juanito, este tiempo que no, no has venido a la radio? ¿Cómo andas no, no he venido, eh, a, no he entrado al estudio, digamos, ¿no? ¿Cómo lo encontraste? Sí, eh, muy cálido, bien? muy renovado, eh, mucho más fresco, ¿no? Bien, también. bien, bien, bien. Eh, brillante Muy Me bien, gusta bien, mucho estar bueno, acá. Sí. Radionauta anota, anota eh, los halagos de Juan Manuel, a quien ya le han ofrecido eh, hacer otras columnas, pero bueno, él es un, tipo, porque él es un tipo de la noche, Exclusivo. dijo, no, al mediodía no vengo a claro. hacer una columna ni loco. este Además tiene muchas cosas que hacer, así que bueno, tendrán que redoblar la apuesta y volver Quizás. a ofrecer. Bien. No. ¿Qué trajiste, Juan? Bueno, traje a ver como en principio una, una propuesta, ¿no? A Algún ver? disparador para que nos pongamos a hablar al respecto. Bien. Nada cerrado. Eh, traje como disparador una película que fui a ver hace dos semanas, pero que está está en cartel y lo estará por por unas semanas más, que es Batman versus Superman. Oh, Ajá. Muy El polémico. amanecer de la justicia. Muy ¿sí? polémico. Eh, partí de esta premisa Eh, creo que es la única película eh, que recuerdo hoy de la que me dieron muchas ganas de levantarme o no sea sé, aproximadamente 40 minutos antes de que termine, de que terminara la película. Irte claro. Sí, irme del cine, bien. de eso estamos hablando. Radical. Radical. <risa> Realmente eh, fui por Batman, hay que aclararlo, no soy un fanático de, de, de Batman en, en las películas y si bien no me defraudó la representación de Ben Affleck, el actor que personifica a Batman eh, Me sentí muy mal Cuando cuando, cuando en, me retiré del cine Durante la película, en todo momento Porque hablaba mucho de Superman Y no uh, tanto sí. de Batman no, no, no. Al parecer, eh, por lo que hemos leído Nos hemos informado, es muy mala la dirección Para empezar a hablar uh -huh. Realmente es muy, muy, es muy débil <ríe> Paradójico en una película de superhéroes Pero es muy débil toda la película Bien. Toda la película Eh... Ya era, era osado, esto quiero decir porque yo soy fundamentalista, yo también soy fanática de Batman, tuve la suerte de ser fanática de Batman y que dirijan películas de Batman gente como Tim Burton, en principio, uh -huh. y después Christopher Nolan, por suerte para mí como fanática de Batman, y yo dije desde el primer momento que era muy osado hacer un... Un Batman después de Nolan. Después claro. de Nolan es como que todo cambió, volver a poner a la Batman está en pantalla es muy alta, siempre. Es muy alta la vara, muy muy alta. Estamos hablando de Christian Bale nada más ni nada menos y de Christopher Nolan detrás de cámara ya era un desafío, ya era un desafío y con Superman no me daba buena espina. Y es, así y sucedió efectivamente sucedió. yo hay algo que no entiendo que de, de, de, pero porque realmente yo no no, no, no veo esta, este tipo de películas yo pensé como que los dos estaban del, del eran como buenos entre comillas no eran como superhéroes de que de, just, de la justicia ¿no? uh -huh. y por qué se por qué Bueno, esto es la excusa perfecta para lanzar una seguidilla de aproximadamente seis películas claro. más eh, sobre la liga de la justicia y los personajes de DC Comics, que es la casa de cómics que nu de, de competencia de marvel que nuclea a todos estos superhéroes eh, en ese sentido funcionaría como una precuela si se quiere como una antesala para la película que se vendría en dos años eh, y en cuatro años digamos claro. la secuela de esa que sería la liga de la justicia en sí el, el, el argumento el guión es que eh, es muy, muy, muy ingenuo, diría yo. No sé, se me cruzó por la cabeza decir muy infantil, pero decir una, una ofensa al infantil, porque lo infantil es, es interesante en los relatos también. Esto es muy, muy básico. ¿Por qué se enfrentan? Eh, digamos que se van cebando, ¿no? Eh, ahora Batman se va cebando con Superman a través de, bueno le destruye su financiera ¿no? claro. eh, okay. no, viene todo viene del capital la primera secuencia claro. es la destrucción de la financiera de, de Bruno Díaz en ah, Metropolis reservada. o Nueva York eh, claro. como queramos decirlo, en una, una secuencia muy eh, muy parecida a los registros de, del, del, del derrumbe de las torres gemelas ¿no? desde, desde el piso, ahí con todos los escombros y, por pero supuesto, a propósito batman, o sin gente. querer eh, porque a propósito porque lo destruye Superman Digamos, ahí ese, ese es el, ah, el claro. origen de Superman luchando contra el mal eh, contra el villano de la película anterior claro. de superman que destruye, destruye, destruye la empresa. financiera batman exactamente wow, aparte y a partir de un episodio de, de bueno que tiene ribetes políticos de política internacional digamos de relaciones exteriores eh, superman eh, va va a un lugar situado en África, muy posiblemente. No importa que, que adelante, ¿no? Porque realmente les estaría haciendo un favor porque no, no vale sí, la pena, no. la verdad. Eh va a rescatar a Luis Lane, a Luisa Lane, su, su, su amada, ¿no? que está secuestrada por unos por un grupo terrorista. Claro. Llega Superman, por supuesto, pero era una emboscada porque ahí estaba infiltrado otro grupo que respondía a las órdenes del Lex Luthor, el, el supervillano de, supervillano. de, de Superman, eh, bueno, haciéndolo quedar a, a, a Superman como el como quien ocasionó una, una masacre en un pueblo de África. Entonces, a partir de eso, el, el Congreso de los Estados Unidos lo cita para que dé explicaciones, Tremendo. ¿no? Y Batman, eh, ya con eso, finalmente lo termina de detestar y empieza a... a, a para genear un plan para eh, acabar sí. con él. Yo voy a decir por ahí eh, es una expresión que no, no sé si es correcta, pero mi vecina decía me, me lo monté un ovario. Sí, mo sí, tal cual. Tal cual. Eso es lo, eso, que, lo vecina, que sucedió con con Batman, no tanto con, con Superman, ¿no? Que, que Batman le resultaba indiferente. Superman es una persona que me cae mal. Sí, sí, sí, quizás es más la encarnación del, del imperio sí, más sí. más sí, acabada es que que que como Batman, la ¿no? La Mujer Maravilla. ¿viste? Y porque que Batman es un poco gente. juega con otras cosas, un poco más oscuro, claro, mucho cuero, es, un, es una historia cosa, un poco más compleja, ¿no? Es, es un toque más, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es el palo, es el palo Batman. Es el caballero de la noche, claro. el caballero oscuro finalmente eh, tenemos que esperar eh, una hora 40 más o menos para que haya alguna una secuencia de acción de enfrentamiento entre estos dos personajes eh, una hora y más o menos 40. y ah, es una con una con una previa de discusiones palaciegas claro. en, el, en, el, en el congreso no claro. algo claro. insólito Para una película de, de acción Bueno, terminan, finalmente se enfrentan Si quieren, no sé, si quieren les cuento quién gana No, en, en, ya, no, no sé. Respetemos que quizás haya gente, haya gente que, que todavía la ver. persista En ver la Acá el productor película. quiere saber Bueno, no, pero alguien gana dicen de afuera, no lo voy a Alguien gana, ¿Alien ¿Alien alguien gana? Es que No queda como gana. esas películas inconclusas que, no se sabe, que uno está tirado así entre los escombros Y de repente se ve una de mano, así que el Olga Vázquez gana Batman por robo, por robo, por robo, ahí va. Sí, vi unos bolos de Superman también afuera. nosotros acá, cuando recién estábamos habitando el Olga, teníamos cantidad de murciélagos en el fondo del Olga que pasaban por la cabeza así, y era muy, muy, muy muy entrañable. Bueno, finalmente, cuando están ahí en el momento de la muerte de uno de los dos personajes, ahí tiene un... la película tiene un giro edípico eh, porque se se hermana los dos personajes con eh, un, un detalle que es el nombre de sus respectivas madres, Marta. Entonces, para para cómo se llaman? Marta. Marta, es el nombre de las madres Como de, el taller de, de Olga como el taller de poesía de Olorga, Se llama Marta. Exacto. todos nos encontramos ahí, ¿no? Bueno, no y finalmente ver. terminan siendo los mejores amigos del uh, universo. Contra el malo. Contra el malo, que es nah, Lex Luthor sí, y otro. Sucede, Esa es, nah. es un poco... Más. Sucede, Facundo. Es, es, eso es un... Es, es un y bajón. Y es que tiene que seguir la saga. Es un bajón. Mm. Bueno, pero a partir de eso creo que no merece mucho más análisis esta película. Ahora no, no, no. podemos pasar, aparte de reivindicar grandes películas. Sí, pero, no. sí, podemos pasar. Yo había notado... Podemos pasar. Eh, por ejemplo, la, a mí me gusta mucho la, la saga de Christopher Nolan de, de Batman. Y, y la parece de muy Tim Burton, por supuesto. Y la de Tim Burton, después... Muy hace el está muy bueno también. Hace poco fuimos a ver una película que se llama Deadpool, no oh. tiene traducción, es sería como Deadpool. la piscina, de, no, la apuesta de la, muerte, de la muerte, el pozo de la muerte, ¿no? Como y que es una película que se burla de los lugares comunes de las películas de superhéroes, eh, pero no desde un lugar de sobrado, superador, sino desde desde la comedia, es efect, realmente te causa risa, o sea, que es algo muy difícil película. en el cine, ¿no? generar risas, es una buena película pero no es casual que, que aparezca otra película que se burle de alguna manera, de, es de Marvel ¿eh? no es que sí, es de sí, otro sí. lado, ¿eh? sigue siendo de Marvel de eh, este tipo de películas porque están en el aire están ver, siendo, sí, sí. digamos, yo hice hice un, o, o relevé el ranking de las películas más taquilleras de la historia de, la, de la historia sí. del cine ¿no? sí. eh, la mayoría de ellas son de los Eh, últimos 10-15 años sí, ¿sí? sí. Eh, entre ellas tenemos la, la película más taquillera de la historia es Avatar, seguida por Titanic eh, que son las dos de, de James Cameron y después empezamos a encontrar títulos como Star Wars la última, no Star claro. Wars el despertar de la fuerza, está Jurassic World, la última de Jurassic Park Los Vengadores que es el como la liga de la justicia pero de Marvel eh, Rápido y Furioso, Los Vengadores 2 Está Harry Potter también eh, y termina con Iron Man, ¿no? También se cuelan ahí, Transform... Bueno, esto es algo para, para notar y para tener en cuenta, que están las películas eh, más taquilleras, eh, se estrenaron en los últimos 10, 15 años y casi todas estas que nombré pertenecen a sagas, salvo Titanic claro. o Frozen, ¿no? Que estaba ahí. Eh, todas pertenecen a sagas. Eh, generalmente de, de universos que provienen... de eh, fuera del cine, tiene un origen fuera del cine como los cómics o los libros de Harry Potter eh, los dibujitos animados en el caso de claro. Transformers se ve que eh, en principio algo está eh, está pasando ahí seguirá pasando no a nivel de, de las productoras que es entendible digamos que, que encuentren en esto una fórmula para para seguir vigentes, para recobrar más dinero sino también en, me preguntan qué pasa en, con el público también a escala global, porque esto, este fenómeno se repite también en Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo eh, con... sí, yo, perdón, sí. porque estuve pensando un poco en eso eh, este es como el gran año 2015, 2016 fue el gran año como de, por ejemplo, de The Alpul eh, es una eh, un superhéroe que superhéroe no es un antihéroe, totalmente un antihéroe que Marvel saca Pero del fondo del, del fondo, fondo de del universo, pasado claro. de su universo y eh, se va a, se, se, está este fenómeno de las reboot también ¿no? que se va sí. a estrenar ahora por ejemplo los las casas fantasmas sí, hay, hay palabras nuevas que, claro, en ese sentido ahora las sí. pero lo que yo estaba pensando es como eh es evidente que hay una nostalgia muy grande también, por la seguro. por el pasado, digo, en el sentido sí. de que que se cristaliza desde los lugares de la fantasía, ¿no? o del escape del pasado de la infancia, uh -huh. pero es evidente que yo creo que el éxito de Deadpool, más allá de que es una buena película, es que está llena de guiños a nuestra generación. O sea, vos claro. ves la película y son uno atrás del otro guiños a la gente de entre los 20 y los 35 años, digamos. Uh -huh. eh, de cosas de, de infancia de los 90, de canciones de los 80. Está llena de guiños esa película. Es impresionante el, el, la intimidad que genera con el espectador acerca del pasado pura y plenamente de la nostalgia de los años dorados, se podría uh -huh. decir, de la vida de cualquiera entre los 8 y los 16 años, digamos, ¿no? Como ese lugar de añoreanza muy profundo y las películas que hoy se están estrenando y con, son las grandes apuestas de la industria cultural tienen que ver con eso, con sí. revivir eh, viejas historias, viejas apuestas que con el avance de la tecnología es el caso de star wars es el más claro uh -huh. este mismo estamos estábamos en el cine decíamos bien por fin pueden hacer todo lo que se quiso hacer en los 70 y no se pudo porque hay una limitación concreta sí, de okay. los dispositivos técnicos digamos no Sí, a mí igual también viste uno siempre hace una crítica, qué sé yo, yo eh, le, un poco les escapa a, a algunos cines pero porque también, qué sé yo, ¿Viste? cada uno le, le, le va encontrando el, el sentido. Para mí hay también como un, un eh, esto funcionó, vamos a tirarlo de vuelta. Esto funcionó, vamos a tirarlo de vuelta. ¿No? Y ahí es donde se, se, se, se renace, qué sé yo, dentro de 10 años o 5 años por ahí un Matrix o todo lo que se ve que funciona. De hecho ya hubo un Titanic. Hubo otra versión de Titanic. Hace dos, dos años ¿Cuándo? no, ah, ¿Hubo mira, todo, no, la, no la vi traducción? No, no me, me parece que no eh. No sé si es reditable Titanic O por ahí es subsidiaria Porque hay un, un fenómeno ah, que de lo que ocurre también. Es que hay, hay palabras nuevas que tuvimos que aprender por ahí Martina dijo recién Reboot, ¿no? Reboot es relanzamiento Sería o spin-off Hay otra palabra sí. que son? Son películas que se escapan del, del, del tronco, si se quiere Del universo, de esas películas Eh, con eh, por ejemplo La historia particular de uno de sus personajes claro. ¿no? O en el caso de la película Star Wars que se estrena este año Como eh, Un grupo de personas roba Los planos de la estrella de la muerte Que es el, el, lo que desencadena eh, la, Lo que es la primera película En el en orden claro. cronológico eh, cómo se utilizan esos recursos Yo estaba viendo también hasta el cronograma Hay un cronograma de estrenos ¿no? Fijados de acá a 2020 Wow y sale eh, otra Indiana Jones también. Y sale otra Indiana, bueno, wow. en esto y son, por ejemplo, no sé, DC que es el, a, a, a la casa a la que pertenecen eh, Batman, Superman, Flash, etcétera. Eh, DC en asociado con Warner, ¿no? Warner del grupo Turner, que sería el que el que estaría por comprar telefe fútbol para Todos, estuvo como en, en, en, en boca de por ahí en, en algunas noticias en estas semanas eh, tiene programado hasta 2019 star wars que es asocia que es disney digamos hoy hoy por hoy también hasta 2019 sí. tiene lanzamientos y marvel asociado también con disney tiene claro, hasta bien. 2020 y eh, Yo creo que esto se parece más como a un plan de, de, de negocio digo, es claro, más no. plan de negocios que cine en algún punto, claro, en, en, sí, sí. y es lo que termina pasando con esta película, ¿no? Que en términos económicos funciona, pero en términos de cine y de, de entretenimiento no se derrumba, ¿no? Bueno, hemos tenido hasta aquí la columna de Otra Ventana, muy polémica. Preguntan por Robin, del otro lado. De la... No, Robin? no, Robin para la próxima. Te ¿Pero la debo. no aparece en no, no, no. una parte de la película? No, ni lo nombran. No, no, no. Wow. No está. Va a estar Robin. a la próxima. Ha seguro. desaparecido. Creo que lo pide un poco el pueblo, ¿no? Sí, tipo querido. Ah, no sé. Bueno, eh... <risa> Eh, sí, ¿es, es querido. Sí, sí Ricardo Tapia. Ricardo Tapia. Yo recuerdo el al Batman de, de, de Robin. De hecho Chacha y el Robin de Chacha Cha Cha y me perréis. Bueno, Juan, y pediste una canción para esta sí, para cerrar pedí esta columna. Una canción como suelo hacer esto con... coincidió con la lista de los mejores temas de Charlie que estuvimos armando sí, con Sí, y esta definitiva. Somos ah, bien, después sí. les intercambiamos. Después les generalmente tomamos birra Qué después del BRD. Ya hacemos rankings. Qué bueno. cosas. Sí. me gusta, me gusta. Bueno. Después puedo adelantar el ranking de mis personas favoritas en el mundo. Que lo encabeza, <risa> obviamente, Jodie Foster. <risa> bueno, Cerramos. vamos a presentar eh, la canción que, que, que cierra esto, que es eh, Superhéroes de Charlie García del disco Yendo de la Cama al Living. Ahí vamos. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando azul. stars the center is soon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 Política, sociedad, cultura, deportes Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0 221 453 2516 www Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada Y en Twitter, Arroba La Pulseada Revista La Pulseada Comunicación popular hacia un país con infancia Se viene La Volten Itinerante 2016 la Cátedra Libre Virginia Bolten se va de gira con Jules falquet Durante abril y mayo viajamos con Jules por La Plata, Tucumán, Mendoza, Morón, Ciudad de Buenos Aires, Lanús. Subite a la Bolten itinerante. En Facebook, Jules en Argentina. Cátedra Libre Virginia Bolten. Cada vez más libre y menos cátedra.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 Continuamos con el berretín cultural, ya acercándonos al final del programa. Son las 10 menos 25 de la noche. Hace calor en el estudio. Está bueno igual, para no, no, no, no nos cae la ficha que es abril. Seguimos, ¿no? Como sí. si fuera... El veranito todavía, tranqui, tomando birri, ¿no? ¿Cómo y venís está ahí, vos, Pablo? Está ahí, está como pesadito, o sea, está, está como para estar... A... Ya estás con el pelo atado. Estoy con el pelo atado porque el, el frizz, con este... ¿Cómo es que se llama? La, la humedad, ¿no? El tema de la humedad el frizz, y el pelo claro. no, es, no. es muy como que se que infla. Que debe tener su explicación física. Sí, la tiene, de hecho la tiene La tiene y mucha que pero ya, la vendrá, que ya vendrá Ya, vendrá, ya, ya vendrá. tendremos la columna de física <risa> Ella, vendrá. Ella vendrá Vendrá la columna de física pronto ah. En el Berretín Cultural eh, Tenemos teléfono de línea que es 4516917 Ha llegado un WhatsApp Según me dijeron pero no sabemos de quién es Así que Pero dice que el programa está buenísimo Identifíquense cuando mandan un WhatsApp Porque no tenemos la bueno, agenda Nos mandaron un WhatsApp, ya está nos, nos han mandado hemos pedido un WhatsApp, nos llegó un WhatsApp Que dice que el programa está buenísimo Agradecemos Va. entonces eh, el mensaje. Repetimos el teléfono. Y así. el WhatsApp, justamente para mandar, es 221-670-5190. Eh, manden más, manden más mensajes. Con ese que llegó, chequeamos que estábamos saliendo al aire correctamente. Un día podríamos hacer la joda de... El otro día vi un video, que me lo mostró Juan, justamente Juan Manuel. De una chica que le hicieron creer que había un ataque zombie Mediante la radio, como la guerra de los mundos, ¿no? Qué todo linda. Todo continúa sucediendo, hay que hacerlo un día eh, Después lo vamos a arreglar con el productor A ver cómo generamos un caos buena, desde acá Está bueno, está bueno Momento tanguero, y la cortina lo anuncia Porque estamos, como anticipábamos al comienzo, con Ulises Uno de los organizadores de la Milonga de la Torre Buenas noches Hola ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien ¿Todo bien? Uh -huh. ¿Primera vez en radio nauta Primera vez. Muy bien, bienvenido entonces. Gracias. Eh, bueno, como anticipamos hoy temprano, la Milonga de la Torre, que es un espacio muy interesante de cultura de la ciudad de La Plata, eh, se encuentra en un conflicto abierto con la municipalidad desde hace ya unos meses y queríamos eh, charlar con vos, Ulises, justamente al respecto de eso, si querés contarnos un poco cómo arrancó eh, esto en el mes de enero, ¿no? Sí, en realidad... Es un problema que viene desde antes y no, no sé si es lo más acertado pensar que tiene que ver tanto con la municipalidad. Ajá. Porque nosotros, bueno, desde hace seis años que estamos ahí en ese edificio que en realidad pertenece a, provincia a la provincia de Buenos provincia, Aires. exactamente. Es la Torre 1. Sí, Torre 1. como Es así, hace seis años nos dieron un permiso para estar ahí, Ajá. la que en ese momento era la directora de la torre. Y empezamos a desarrollar esta actividad que mayormente es de tango... ...pero que convoca un montón de otros géneros de arte... ...que se hacen espectáculos ahí durante la milonga... ...integra varias cosas dentro del momento de baile. Bueno, es de provincia... con el ...con el cambio de autoridades que se va dando ahí... ...que sucede todos los años... ...cambia el director de la torre todos los años... Apareció un director hace más o menos tres años, que a partir de ese momento empezamos a tener problemas. Ajá. Ahí hay dos, dos autoridades, una es el director de la torre y otro la policía, que está claro. encargada de cuidar el edificio. Bajo las órdenes del director, muchachos cuiden el edificio. Bien. Eh, la policía bonaerense, hablamos o oh, hay seguridad privada es medio medio difícil de reconocer bien porque es policía que no tiene identificaciones, tienen ah. tienen armas el palito ese que le gusta usar sí. para pegar la gente y esas cosas, pero <risa> para no ideas, ¿cómo sí, para, para bajar para fía, ideas se decía, pero no por lo general no tienen identificaciones ah. y si les preguntás no, no tampoco responden, se dan vuelta y se van claro. eh. una, una aclaración para la gente que por ahí pasa, un domingo Eh, a las 6 de la tarde De 6 a 8, a 10 eh, Y pasa por la torre 1 Y ve que que hay una milonga, que hay gente bailando Eso es la milonga de la torre digamos sí. Cuando uno ve y dice que está haciendo esa gente ahí Que está bailando en el aire libre Está disfrutando de, de un espacio público Eso eso representa la milonga sí. La milonga de la torre Sí, sí, porque es verdad eh, Pasan, desde muchos puntos de vista Pasan muchas cosas, pero desde ese que estás nombrando Pasan dos cosas Una es un espacio en donde todos los que bailamos tango acá en La Plata eh, vamos y lo disfrutamos pero al mismo tiempo eh, es un espectáculo para el que para el que pasa corriendo por la plaza un, o visitante que pasa por la vereda, sube ahí y se siente y disfruta un rato de eso que está pasando y además invitan bandas a, o sea, invitan a, a artistas a tocar bueno, o sea... invitábamos, invitábamos eh, teníamos la posibilidad hasta hace mm, dos meses, mes y medio de de convocar si sí, bandas o obras de teatro o, o gente que le lea poemas, cualquier cosa, en realidad era era muy muy abierto a muchas posibilidades, no cerrado a nada eh, que sí que habría el, el consumo del espacio a gente que no no fuera tanguera también. Bien, retomando un poco la historia de, del conflicto, digamos, como bien decías, hace seis años que existe la milonga, hace tres más o menos que el director de la torre, que los directores eh, van que los directores que han cambiando, tienen eh, conflicto, digamos, con que se desarrolle la milonga, que es puntualmente lo que plantean las autoridades de la torre. Sí, en realidad ellos lo que quieren que no haya gente ahí. Bien, directamente. Si vos vas a la otra torre, este hoy que es viernes a la noche, uh -huh. vas mañana a la torre 2... Y te sentás en uno de los banquitos ahí arriba Y te sacan Sí, se acerca un policía o no sé qué es Pero se acerca alguien y te echa Y vos le decís ¿Pero por qué? Estoy en un espacio público No, no, esto no es un espacio público claro. es un espacio privado, tiene dueño claro. Se llama Carlos Rossi, es el director de la Torre Ajá. Y te tenés es que ir Una situación es total de abuso de poder no, y de autoridad. No sé bien sí, si no, es no la es palabra es nada, que... es un cargo, es un funcionario, digamos, como cualquier otro. Sí. Es como si, no sé, en cualquier otra dirección provincial alguien se hiciera cargo como dueño del lugar, digamos, no tiene ninguna sí. acá hay algo muy particular que el edificio, inclusive ya en el plano mismo dice denomina ese espacio como una plaza. Claro. Es la plaza seca del edificio, claro. es un espacio abierto, es público. Bien. También es O sea que pulmo, tienen ¿no? un amparo Pero... ilegal digamos, para desarrollar la milonga todavía en términos de cómo esarla en una plaza, digamos. Realmente, sí, sí, es un espacio público, yo en el espacio público Bien. puedo caminar, puedo bailar, puedo charlar con gente, puedo tomar mate. Hasta es verdad que hasta me que puedo morir en el espacio público si quiero. Claro. Es verdad que dicen que hay una teoría de que se les va a gastar el piso y por eso no quieren que haya tango. Sí. <risa> sí, sí, cuando cuando llegó este este nuevo director carlitos eh, eso cuánto hace que el 27 el 27 edición el no, ganaron las elecciones y, y entró el nuevo team Macri team claro, de la el, provincia y también el municipio entonces no inter, no, ha, no ha intervenido digamos en esto eh, el municipio no no Bien. el municipio hay una ola nueva de, de municipales que ...tienen la tendencia a decirte que está todo bien... ...que sí, que te claro, apoyamos... No. Guau, guau, ah, guau. Sí, la ...y, y sí. después es... ...ay no, pero eso justo eso no puedo... Claro. Claro. ...no, pero nosotros estamos apoyando... ...y no, pero no... ...un claro. ejemplo... Eh, ...una una oficina de cultura... Eh, ...sí, sí, nosotros... ...los apoyamos... Los apoyamos. Claro. ...cada vez que necesites avisarme que tienes un problema con Rosy... ...yo lo llamo y arreglo todo... ...bueno, mira tengo un problema... Eh, destruyeron la estación eléctrica para que no la podamos usar claro. y lo único que necesito es que vos desde la municipalidad me des una bajada de luz de ese palo que está claro. en la vereda claro. de municipalidad y yo me saco un cable que tengo especialmente para eso que en otros gobiernos anteriores lo he pedido y lo he usado me lo han dado porque sabía que iban a cortar la luz sí. y, y me enchufo no, no, no puedo porque es de provincia no, no, no no hablo ah, del edificio claro. hablo de la vereda, no, no, es de provincia no, no, es de municipalidad, amigo Claro. Claro. Y no, es sí, no. Sí, sí. Pero nosotros te vamos Probando a ayudar, todo, pero no digamos. me estás ayudando. Claro. Si me dices que no me das la luz te una pregunta. ¿Qué sintieron ustedes? Esto que decía Pablo recién, de de se, se, se gasta el piso, parece un chiste. De hecho, la prensa lo tomó así, yo recuerdo portales de, de diarios importantes, de hecho, diciendo insólito en la ciudad de La Plata, la provincia argumenta que se va a gastar el piso. ¿Cómo tomaron ustedes eh, bueno esta reacción de los medios? Que a veces no siempre, digamos, levanta las noticias de este tipo y no siempre tampoco con una clara... Eh, marcada de, o bajada de línea de que bueno, no, hasta acá, digamos. Tampoco podemos sí. decir que se gasta el piso porque no da eh, lo, lo, lo, lo, lo tuvieron en cuenta. ¿cómo, ¿Cómo se manejaron, digamos, en esos términos? Vos sabés que no entendí la pregunta. ¿Cómo nos manejamos con la prensa? ¿Cómo nos manejamos con el piso gastado? No, digo, hubo una reacción eh, desde la prensa y por lo tanto también desde la gente que la lee de no, que una, prensa, una excusa estúpida, digamos. Sí, la, decirles... excusa, es, la excusa es ridícula. Uh -huh. eh, de hecho, cuando Carlitos dijo... En realidad no dijo se gasta el piso, dijo… Eh, porque, ¿Qué pasa? Él, él venía hablando y, y, y yo le digo, bueno, pero lo que venía diciendo él era, no pueden estar más ahí. Y yo le digo, pero a ver, yo salgo de la reunión, tengo que ir a charlar con la gente y contarles por qué no hay más milonga y necesito sí. una razón que no me estás dando. Mira, la única razón que necesitas es que el director, que soy yo, decide que no no está más. No, no, pero algo algo sólido, porque eso no es nada. Decime, por favor, ¿por qué le estás metiendo el en los dedos en el culo a la gente? perdón, los dedos no, toda la mano entera y la abrís los dedos entre haces así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Mira, no. Eh, para, me dice, "Yo Tengo que cuidar el edificio. Claro. Primero tengo que cuidar las baldosas. Y ahí me reí. La claro. reío y le digo y, y, y cuando me río me dice, "Para, pero te estoy hablando bien, no me faltes el respeto." Y, y bueno, entonces le contesto, "Mirá, si sí, me estás no sé si qué estás haciendo conmigo si me estás faltando algo, pero me estás diciendo que se gasta el piso claro. de granito." Sí, sí. Bueno. bueno. Bien, no se puede hablar Yo y, tengo una pregunta claro. esto el, el, Yo tengo notado que el 10 de enero Levantan el tango de la torre o sea, El 10 de enero sería como la primera milonga que no se hace Y el 17 hacen eh, El tango no se va de la torre Que es una actividad de la cual participan Mucha gente sí, Más o menos 2.000 personas 2.000 personas más o menos sí. Pidiendo que Eh, vuelva al tango en la Torre. Sí, yo no las puede contar Crónica dijo, que eran 2000. Claro. Eh, por ahí hasta los medios Por ahí eran 1800. Y nosotros de alguna forma pensamos que, bueno, eh, yo no, no soy así ido no, no voy asiduamente, pero yo pensé que, que ya era una muestra eh, más que nada de parte de la población que decía, "Aguantamos esta movida, queremos que se siga haciendo esta movida." ¿Qué es lo que pasó después para yo pensaba que de esa forma era una una forma de mostrar Eh, que la gente estaba estaba de acuerdo en que siga en ese lugar digamos la milonga después siguió con, con bajada de que no podían estar ahí se siguió haciendo igual incluso sin luz se hizo y sí, nosotros nosotros no, no, no vamos a dejar de bailar porque venga un monigote de esto a decirnos que no que no puedes bailar es lo mismo que a ver se, esto se, se ha Se ha vuelto, no es un grupo de chicos que se junta a bailar en la esquina, en realidad se ha vuelto una, una cuestión más folclórica, es claro. sólida. Hay un hay un uso del espacio que se ha hecho muy fuerte. No, no somos solamente nosotros. Hay, sí. hay una cuestión hasta turística, si querés. Toda de que la gente va los domingos la, a bailar en Sí, pero además de que la gente va a bailar, la gente en la sociedad está instalado, que hay un espacio recreativo que está ahí, que funciona ahí. Eh es como si es como como si no, ponele, el sábado a la tarde con mis amigos vamos a tomar mate a Plaza San Martín claro ¿Sí? eso es una actividad folclórica como la de ir a bailar tango a la torre los domingos mm. es como que venga alguien y diga, muchachos eh, no se puede venir a tomar mate a la plaza, claro. es así de ridículo es como, es más Eh, no, necesitas que yo te actualice el permiso Para que vengas a tomar Mateo a la claro. Plaza ¿Cómo es eso? Es, es, es, está a ese nivel Y esta gente medio que no, no lo entiende. Me sí, de hecho por ahí. Hay en, otras, eh, en otros espacios públicos de La Plata hay actividades así que están totalmente avaladas. Se me ocurre ahora el folklore en Plaza Italia, por ejemplo, claro. que se hace los domingos. Eh, nunca tuvieron ningún tipo de conflicto. Tienen luz, tienen todo. Eh, Ulises, bueno, para ir cerrando este tema, te agradecemos mucho en principio que hayas venido. Eh, yo quería preguntarte, bueno, en principio, eh, para que la gente sepa un poco eh, cuál es el plan que, claro. o qué están pensando ustedes eh, como colectivo digamos eh, qué medidas tomar, que, que, de qué forma seguir está claro que no se quieren ir de ahí pero bueno, hay algún tipo de instancia de negociación están este, viendo otras posibilidades o directamente van a aguantar ahí este bueno y, y tendremos que ir todos a bancar como ya se hizo o bueno, cómo viene el diálogo digamos? Nosotros seguimos bailando eh, es nuestro único plan Y hasta ahí llegamos. Eh, con lo de la luz, eh, agarramos un poco de plata y compramos una batería y un amigo que va siempre a bailar nos prestó un transformador de la batería al parlante. Así que vamos a resolver la música así, con una batería. Eh, Negociación no hay ninguna. No, es gente con la que no se puede hablar. Bien. Eh, no, no entienden nada, ¿no? O sea, que enti algo entienden seguro pero pero no estamos de acuerdo, digamos. No. Entendemos distintas las cosas. Bueno, Ulises, te agradecemos mucho por haber venido. Eh, vamos a tener eh, habitualmente este tema seguro en el programa y tendremos a la gente al tanto que participa de la milonga o no, o si quiere asumarse a apoyar. Eh, siempre estamos dispuestos a recibirlos. Obviamente tienen un espacio en la radio acá para hablar de esto y, bueno, ir contándole a la gente que nos escucha eh, cómo viene la mano. Gracias. Bueno, bueno, nosotros vamos a cerrar esta columna, eh, aprovechamos estos minutos para homenajear brevemente a um, un gran músico que nos dejó eh, en esta semana, nos dejó físicamente, digamos, pero en realidad va a perdurar musicalmente en nuestras vidas oídos, eh, estamos hablando de Ernesto Baffa, eh, un gran bandoneonista y compositor eh, argentino que registró más de 60 discos, tocó con los más grandes de todos, formó durante más de 15 años la orquesta de Daniel Troilo, también Este, bueno, tocó con Estampón y con Rufino Bueno, con, con los mejores eh, Más o menos de la camada ahí de Leopoldo Federico eh, Después de haber pasado por esas grandes orquestas Fundó la orquesta típica Baffa Berlingeri Muy conocida y muy, muy, muy importante también eh, En el tango argentino eh, y vamos a escuchar precisamente para cerrar esta columna que hicimos eh, sobre la milonga de la torre del disco Roberto Goyeneche con Baffa y grabado en 1968 que tiene versiones definitivas de algunos tangos que no han sido superadas eh, de ese disco, escuchamos Desencuentro Desencuentro orientado Y no sabes que trone hay que tomar para seguir Y en ese te encuentro con la fe, eres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te pico que vas a hacer Y el hombre que ayudaste Te hizo mal Es eh, dale que va Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Sangrarás por dentro todo es cuento, todo es fin. en un corso a contramano un grupitrampeo a Jesús no te fies ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz quisiste con ternura y el amor te devoro de Antalas hasta el riñón se rieron de tu brazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el de ese encuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en moral, qué estupidez por eso en tu total, para caso de vivir ni el tiro del final te va a salir 12 de septiembre. Un hombre solo en una barraca, comiendo la carne y la salsa de una olla. Algunos días la rasca con un viejo cuchillo, otros con uñas. Hace mucho tiempo la olla estaba llena y era buena. Ahora está agriada y para sentirle el gusto, el hombre se come las uñas rotas y proseguirá mañana y luego. Se asemeja a mí, que me busco el trabajo en el corazón. Nos vamos despidiendo entonces del berretín cultural, subila un poquito, ahí nos vamos con ¿no? Así, con, con una cortina alta porque ¡Tenido! es muy linda. ¿Qué leíste Pablo? Leí un, una parte de un diario del de, de oficio de vivir de César Epavese, un poeta italiano eh, que bueno se publica, el diario habla sobre la poesía, sobre el quehacer poético y es muy linda y bueno por ahí para la próxima lo traigo no sé si, si da para leer algo más, leo uno cortito de uno cortito dale lee ¿Da? bueno eh, habrán escuchado por Andrés Calamaro esa frase Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es de César Epavese esa frase y les voy a leer el, el, el poema que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos esta muerte que nos acompaña, de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento, o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo, asomarse, un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado, nos hundiremos en el remolino, mudos. César, Muy le bien. parece. Entonces con estas lecturas de Pablo y a las 21 y 58 vamos dejando el estudio de radio nauta Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos haber acompañado nosotros también a quienes estén ya en su casa, alguna gente ya estará pensando en salir, quizás porque no está lloviendo tanto ya, se ha como recom un poco el clima en la ciudad de la Plata y posibilidades, grandes sí, posibilidades sí. de salir a tomar una birra, sí, de venir, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, picarones eh, picarones, eh, picarones para comer picarones hay que venir a Lolga, básicamente, porque no te vas a poner ahora a hacer picarones, te faltan ingredientes, esas cosas, así que recordá que hizo de lentejas con vino y Lucas Sánchez con su guitarra mágica tocando nosotros agradecemos mucho a Facundo, a Juan Manuel atama que estuvieron aquí siendo el soporte Técnico, moral, espiritual Y de otros tipos también Y técnico, si sí, no, técnico lo habíamos dicho eh, Del berretín cultural Muchas gracias a todos, nos vamos a despedir Con una canción de Los Redondos Como solemos hacer eh, De su primer disco Gulp Gracias Pablo, espero que nos volvamos a encontrar gracias, pronto Gracias Martín y seguramente el próximo viernes Estaremos acá eh, con otro Berretín cultural El berretín cultural de 8 a 10 por Radio Nota FM Nos despedimos con Yo no me caí del cielo Hasta luego